León y saludos desde la sintonía de berriozar y gracia saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet en la página www.egusquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio Jueves en 12 de septiembre, 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde y aquí comienza la tercera temporada de Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia en tu radio. Nuevo horario de 6 a 7 y media de la tarde con contenidos varios y espero que interesantes. En este primer programa vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana. Os vamos a dar los conciertos para los próximos días. Nos iremos al recuerdo de la mano de la formación de Añorga asgar y escucharemos entre otros a esian Fermín Mugruza y Abrigada Improductiva. En esta nueva temporada al recortar media hora, ya que como bien sabrás las dos anteriores temporadas estábamos contigo de 9 a 11 de la noche. Pues lo dicho, al recortar media hora pues vamos a hacer que se escuche más música que mi voz Así que más temas, más música Y también comentarte que este programa de Buscal Música lo podrás volver a escuchar el fin de semana Tanto el sábado como el domingo en Redifusión a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde Música Así que lo dicho, ya estamos en marcha, Euskal Música vuelve otra vez a las ondas del 100.8 de la FM, vuelve otra vez a las ondas de Berriozar y Ratia, lo he dicho, lo vuelvo a repetir para que te quede bien clarito, esta temporada de 6 a 7 y media de la tarde. Dicho todo lo que tenía que decirte, vamos a comenzar ya lo que es este primer programa con una banda que ha publicado su segundo larga duración. Lleva ya unos meses en el mercado, se hace llamar Jare, ya estuvieron por aquí, por ahí buscar Música, más concretamente lo hizo por el teléfono uno de los componentes de la banda, más concretamente el vocalista mikel que nos contó pues eh, un poquito la trayectoria musical de la banda, un poquito, eh, digámoslo así, como ha sido este segundo trabajo que ha habido un montón de colaboraciones, como por ejemplo las colaboraciones de Yvonne Jordán de The Crovis, a la batería y las voces invitadas de Suriño Hidalgo del Grupo del Norte de Nazarro ASEAN en el single, en el single Betico Doñua y Ayora Rentería decía Cea Mais en el tema Sulagún dedicado a la memoria de Íñigo Cavacas Pitu, con la participación por supuesto de sus amigos en la composición de la letra. Además, destaca la aportación de las guitarras de Pedro Hermosilla Haitíte en la versión de Urch Olur. Así que si os parece vamos a arrancar, vamos a arrancar con, con caña y con fuerza a este primer programa de Euskal Música en la tarde de hoy jueves 12 de septiembre del 2013 y lo vamos a hacer con dos temas el tema Betico Doñoa, el tema con la colaboración de Suriñe Hidalgo de Esian y nos vamos a centrar también en uno de los dos, eh, digámoslo así, bonus track que tiene el disco nos vamos a quedar con el tema Nor y Sango Nausu, así que lo dicho vamos a comenzar a disfrutar de la buena música de Buscal Música en esta nueva temporada y lo vamos a hacer con ellos, Los vamos lo vamos a hacer con Harem eta zure begiradak onaldu oh, dira musu bat masaiean eta jarrera kutxunak eskuetan badiru diuda etorri dela eta begietan finkatu dela Sekretuen zokoa apurtuko dugu, itxaropen itxakera ikiz. Hori zango nauzu, itxasoarin begira. Sentimenak hor daude mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Hotxikarak zu ikustean Maite zaitu dalako Amaia lastana haizea bazara nasa su en españa tan horri dela uda etorri de la tasura vegi etan finca tu du it's not any time Itxasoari Begira Bihan Azazu Berriz Gure sentimenak Hordaude Zurea Hortzaren Oazian oh Desterratua Izan nintzen Ga Ki zurene Pues ahí está la buena música que nos trae esta formación, la nueva, la buena música que nos trae karen dentro de este su segundo trabajo discográfico IAS, yes. temas cañeros, temas marchosos como el Betico Doñuan, tema que abría el álbum y que sigue abriendo el álbum, o uno de los temas más lentitos del disco, este tema Or Isango Naosu, esta balada incluida en este nuevo trabajo discográfico. ...dentro de los Bonus Track... ...junto con el tema Olur... ...una versión del de tema de Urch... ...en definitiva... ...12 grandes y buenos temas... ...para esta formación... ...compuesta por... Eh, ...Miquel y Gorka... ...ex componentes de Irviots... Ibi, ...junto a... ...Jagova Ormaechea... ...Iñigo Benito... ...y Kepa de Miguel... Y hablando de Suriñe, hablando del norte De Nafarroa, pues que nos vamos con ellos Nos quedamos con la banda Escian Tenía muchas ganas De, bueno, que publicaran un disco en directo Después de haber editado cuatro mmm, Discos en formato CD, digámoslo así Ahora publican lo que es Su primer eh, larga duración En CD y DVD El álbum ha sido grabado Más concretamente en el concierto En el emblemático concierto de Guernica El pasado 14 de agosto del 2012 Así como entrevistas con el grupo Eso es lo que te puedes encontrar en el DVD En el CD, aparte de la grabación De Guernica, pues también consta De otros cortes grabados también en directo Hay que decir que el 2 de marzo del año pasado lo presentaron en formato acústico en la sala cámara de Cursal de Donosti Y nada, que ahí están, dando eh dando conciertos por todos los rincones de Euskal Herria y por fuera de ellos Vamos a escuchar, si te parece, dos de los temas El álbum se hace llamar men et Arain Y lo que vamos a escuchar es los temas Emen Gaudé y Becky La música del norte de Nafarroa, la música de Esian en directo Puedes comprobar, Cañero fue ese concierto que pues nos ofrecieron el pasado 14 de agosto del 2012 en Guernica Ahora lo tienes para poder disfrutar tanto en televisión a través del DVD Como a través pues, de tu aparato de música Ya que también está en formato CD Y hay que decir que también hay algunas pistas en formato MP3 Así que, muy completo lo que es este nuevo trabajo discográfico para Xehan, el primero, el primero en directo, llamado Emen e con temas como los que hemos escuchado, Emen Gaudé o Beggy Belts. También tenemos temas como Argi y Luna o, por ejemplo, también está el tema Ola Tu Verdea. En definitiva, en formato CD, 19 temas. En formato DVD, el concierto completo e íntegro, e lo diré, del pasado 14 de agosto del 2012 en Guernica. Recuerda que sigues en la sintonía de 100.8, recuerda que sigues en Berriozar y gracia recuerda que estás en Euskal Música, con nuevo horario de 6 a 7 y media de la tarde, esta nueva temporada desde ahora... Hasta finales del mes de junio Así que aún nos queda mucha tela por cortar Nos quedan un montón de grupos que se pasarán Por supuesto por aquí por Berriozar y Ratia Próximamente lo va a hacer Y muy pronto una formación que se hace quemar Al chatu, un jovencísimo trío Compuesto por Ibai de 15 años, Julen de 15 años E Iker de 14, que el pasado Martes lo presentaban el disco Endonosti, así que esperemos Que para la semana que viene o con muy tardar Para dentro de dos semanas estén aquí en Berriozar y Ratia En Euskal Música para presentárnoslo Antes, hoy en el programa Euskal Música de hoy a eso de las eh, 7 menos 10 aproximadamente Escucharemos uno de los temas dentro de la sección Agente de conciertos y noticias ya que eh, Mañana viernes estarán a partir de las 8 de la tarde actuando en Las Chondas, en el recinto de Chondas En fiestas de San Huesa. Nosotros que seguimos Y nos vamos ahora con una banda de Iruña. Se hacen llamar Neques Comenzaron con un disco en acústico, Askatasuna y Charopen Sayoag. Y después llegaría su primer álbum, ya un poquito más cañero, el álbum Argik Pistú, grabado en los estudios Mbapp. Ahora regresan al panorama musical con segundo disco, Sure Esku, y con temas como el Sure Escu, que da título al álbum, y el tema Egin de Sasun Videa. Así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con Neques. temas son los que se incluyen en este segundo larga duración, Surescu En tu mano, un disco que según nos comentaron la formación cuando se pasaron por aquí, por buscar Música, la temporada pasada pretenden denunciar e informar eh, sobre aspectos de la sociedad, dando un mensaje muy claro al público, levántate muévete, lucha por tus ideas, todo esto en está en tu mano todo está todo esto está dentro de este segundo larga duración de esta banda dentro de este segunda larga duración de la formación de Iruña Nekes Hay que decir y hay que destacar la colaboración de Suriño y de Sian en el corte Necae-Siña aportando una preciosa voz a un tema incomparable de lucha incansable. Churera. Churera. Lo dicho, ya la venta Sur-Sku en tu mano, nuevo trabajo para Neques. Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música en la 100.8 aquí en Berriozario y Ratia porque esto es Euskal Música. Y nos vamos, si te parece, ahora con un señor que lo conoces de sobra. El señor Fermín Muguruza. country más hablado from Kingston Jamaica representing to your consciousness siempre me he interesado esa jerga que emplean los rastas hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas te he cuidado al pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante otro día te vivir hay la línea del frente A alguien se le oye quedar En la barricada A las tres A las puertas de la victoria Quisiera Quisiera Hizte esto, te para tu mente Para encontrarnos en la línea del frente Salta una valla, dobla una esquina En cualquiera doquina está la primera línea Es el rock, de la línea del frente Que se note, que estás presente Es Ponte la línea del frente que se note, que estás presente. Es el reggaetón. Ponte la línea del frente que se note, que estás presente. Es el rock. Ponte la línea del frente que se note, que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir. En la línea del frente. estés con las fuerzas de la victoria al amanecer siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas hablan de batalla que no puedes encontrar en los mapas Yo línea de frente que se note que estás presente Es el rock de la línea de frente que se note que estás Que estás es estás, es estás uh, me girl, Hour, now, bone, yeah, like? no, no, me مني daddy be gone and apendua laro geita mesotzi urtean, Estatu batuek batu ekberriz bombardatu dute lahirak, eta, tu, luzen poliziak hilduela makre bihar bat eta madrilen pasiste aitor zabaleta euskaldun aterak agorron nire txeko atetikak zentrik hortasone ekez hortasone buena go nire chepa Sen cortazo que solta sola a lagata pipus leyes to día cauta koso bo concier de una guerra in Mutatu tu gamonalizazioaren esklavoa ayulidislo kisaz bia iza enea ka beztenari dirate hartuz un guzia amodioa omenta zena ta gorron unerateka tetika sente kortaxoe ke sotazon zikinduta kasu egin baina eskaleredan ez, ez duten bahetera urratsak elde kereareagok bana noa ondore zikinduta kasu baina eskaleredan ez, ez duten bahetera urratsak elde Ticat senti cortasone che sortasone alla cata ben attaccò mira testa che che sortasone alla cata tipo di mani pochi folli che vincono su bel tu senti Lo conoces de sobra, no hace falta ya ni presentación, es la música que nos trae Fermín Mugruza dentro de ese álbum Radar FM 1999-2013, donde están temas incluidos como por ejemplo Berebar, como por ejemplo Euskal Jamaica Class, o también está por ahí el tema Incomunicación, extraído de sus discos desde el año 1999, donde comenzaría con Fermín Mugruza, brigadista Xosystem, hasta el año 2009, donde editó un álbum de remix eh, discos que ha sacado Fermi Mugruza por ejemplo tenemos El Incomunicacional del 2002, la canción de La Corrica o, por ejemplo, el álbum Euskal Heria Jamaica Class del 2006. Lo que escuchábamos, dos temas incluidos en este álbum, dos temas clásicos, el tema En la línea del frente, un clásico de Cortatu y, por supuesto, el tema Urrún, otro de los clásicos de este señor de Fermín Mugruza, que es un cantante, instrumentista y productor musical nacido en 1963 en Irún y es hermanos de los también músicos Íñigo Mugruza y Javier Mugruza. Eh, hay que comentarles comentar que Fermín Muruzza ha sido pues eh, definido como una de las figuras más influyentes y carismáticas en el mundo de la música. También hay que comentar que pues eh, cuando Cortaz tu Sadis Olio formó junto a Iñigo Ikkiar Cadazo el grupo de rock Negu Gorriak que ha sido calificado pues como uno de los más importantes de los 90. Negu Gorriak, Fermín dejó a un lado la guitarra y se convirtió en la voz principal y luego pues eh, con Ego Ria destacaremos pues algún disco como por ejemplo el Gure Herrera de 1991, el Hipocrisieri Stop en del directo grabado en Bilbao y editado en 1994 o Salam Agur editado en 1996. De Cortatú pues ha editado discos como A la Calle en 1986 o Colpez Colpez en 1988 y ahora en 2013 ha editado ya hace unos meses el disco Radar FM 1999-2000 13 donde están temas de sus eh, discos como Fermín Mugruza como los que acabamos de escuchar el tema en la línea del frente y el tema Urrum. Seguimos compartiendo más música y ahora nos venimos hasta Iruña, nos venimos con una banda que nace, lo dicho, en Iruña en 2007, Brigada Improductiva una banda que tratando de crear un sonido propio dentro de la música rock ska combinándolo con la alegría del folk y dando como resultado un ska heterodoxo y vervenero los primeros eh, premios de la banda pues fue en el certamen musical del grupo G9 de Universidades 2012 y Cervo Rock 2011 también ha participado en el programa Artistas en Ruta 2013 junto pues con una idea clara de buscar tanto el disfrute del público como de la propia banda pues les, les ha llevado a empapar de color y fiesta pues múltiples escenarios, destacando el festival Les Convulsation en Burdeos, el ciclo nocturna a la Ciudadela de Pamplona eh, han pasado por la Sala toten de Villaba por la Sala Novo de Tutera y por la Plaza de los Foros en San Fermín. Ahora, pues eh, por fin... ...sale a la venta su primer larga duración... ...Manos Arriba, que por cierto... El, ...la temporada pasada aquí en la Música... ...lo presentábamos junto a ellos. Son eh, nada más y nada menos que... ...13 temas, 13 temas donde como te comentaba... ...anteriormente, el ska heterodoxo... ...y vermenero son la principal protagonista... ...para esta banda, y lo que vamos a escuchar... ...son dos temas, Un Trago Más y Eres... ...La Caña, dos temas para dar paso... ...a la agenda de conciertos y a las noticias... ...más destacadas de la semana. Me levanto en Madrid La gente pisa mi cama Pues al metro quieren subir Cojo mi perro, cojo mis cosas Otro día a pedir Por las calles de este barrio Que ya no nos quiere aquí so Una lata de sardinas Y un cartón de no partía El menú que cada día Ofrece esta ferra la suerte vol a probar el día que yo nací mírame que estoy aquí unaas casos metros Zueños hipotecados Por mi prestigioso banco La crisis para los mismos Son las reglas del mercado Lucho por sobrevivir Voy a echarme otro trano No, estamos en una crisis económica Yo no creo que haya que abaruntar el despido El gobierno considera que lo más duro de la crisis Ocurrió ah, ah, ah. Cerveza, cerveza, cerveza Hoy te canto esta canción Caín, rendido a tus pies Por tu imagen, tu frescura sabot apenetapa a tu steps un oh, no, solo mecido vio bacatar con voz muy fuerte viva tu modo te va fue mejorre por el viento va y y ei Obreros, a estudiantes y a ministros. Obreros! ...en Twitter, arroba, euskalmusica, barra baja, IR. Euskal Música te trae la agenda de conciertos... ...y las noticias más destacadas de la semana. Euskal Música, 100% Música Local. Euskal Nos vamos con la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias más destacadas de la semana Dentro del programa Euskal Música, ya sabes, cada jueves contigo compartiendo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria En esta tercera temporada cambiamos de horario de 6 a 7 y media de la tarde Comenzamos lo dicho con las noticias más destacadas de la semana Y lo hacemos con la formación de Berrio Zarbo Canada que ya está inmersa en la grabación de lo que va a ser su tercer trabajo discográfico. Después de caballos de rienda larga y agua y barro, están preparando, según ha comentado la banda, lo que será un trabajo increíble, o por lo menos, para nosotros. Hemos puesto en el ciento de horas de local y millones de kilos de ilusión, de fuerza y de ganas. Así que, dentro de unos meses, podremos escuchar el resultado del tercer trabajo discográfico de Martín y toda su gente de Bocanada. Nos vamos con la banda Cuadropénicos, que presentan disco y vídeo. El trío Punk Rocker de Arrasate y Tuzwa, Cuadropénicos, eh, compuesto por miembros de los cretinos, la banda del abuelo y esquizofrenia rock, edita su primer disco con 13 temas, más un extra el disco y está en descarga directa en la página de la banda Cuadropénicos. Y nos vamos con el Villa de Bilbao, ya que de un total de 566 bandas inscritas han sido 28 a las seleccionadas para participar en uno de los concursos más importantes a nivel europeo, el Villa de Bilbao, que celebra esta temporada su 25 quinta edición. Además de los conciertos del concurso, habrá seis especiales por el 25 aniversario. Serán el día 15 de noviembre con las bandas Ero, Ost y Race to Fall y el 16 con The Grid, Barrier y Barrier. Moby Dick y Las Culebras, como siempre En la Sala Bilbo Rock Y te comento que esta es la lista De grupos seleccionados y las fechas De los conciertos para el mes de septiembre En la modalidad Pop Rock el día 13 de septiembre Es decir, mañana, tenemos a la formación Gimnástica de Alicante, Camil de Zaragoza Y Meido de Vizcaya El 19 de septiembre estarán De River de Vizcaya, El Bueno, El Feo y El Malo De Murcia y The March de Barcelona Y el 26 de septiembre estarán la banda Crowe de Pontrebedra, la Bird de Vizcaya y Neolites de Murcia. Y en la modalidad de metal, el 20 de septiembre estarán las bandas Backstar de Zamora y Jolly Coer de Valencia. Y el 27 de septiembre estará la banda sueca Sangström y la banda de Barcelona Silence Equal Dieter. Esto en cuanto respecta a las noticias más destacadas de la semana. En cuanto respecta a los conciertos, pues tenemos varios. Por ejemplo, mañana viernes, 13 de septiembre, en Cizur, a partir de las 10 de la noche, en el recinto de la Chotnas, estarán las bandas Chumachos, Vide Bacarra y la formación Gaures. También mañana viernes 13 de septiembre dentro de las fiestas de San en el recinto de las Chovnas, a las 8 de la tarde estará la jovencísima banda de lumbier Alchatú y a la una de la madrugada Zartacocá. Un día más tarde, el día 14 de septiembre, estará el EGASPI, la formación Ichiaren Semeaka. También el sábado 14 de septiembre estará en el Gatteche de Gasteiz las bandas NX y Kous a partir de las 9 y cuarto de la noche. Y acabamos con un concierto bastante curioso y que me ha alegrado bastante. El 20 de septiembre, atentos, en Marcilla, en el Salón de Actos del Castillo, a partir de las 8 y media y con entrada de 3 euros, estará la formación de Iruña Cuarto Oscuro en versión acústico. Un concierto que si tengo la oportunidad de ir, seguro, seguro que no me voy a escapar. Cuarto Oscuro en acústico, el 20 de septiembre en Marcilla, en el Salón de Actos del Castillo a las 8 y media por 3 euros. Pues hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la semana, hasta aquí el repaso a la agenda de, de conciertos para estos próximos días y nos vamos a quedar con ellos, nos vamos a quedar con esta joven banda, Alchatu, un trío compuesto por Ibai de 15 años. Yulen de 15 años e Iker de 14, que viven en El Umbier, como te comentaba anteriormente, y han empezado, ya han empezado el año pasado, ya han pues llamado la atención por su música bien hecha y madura para las edades que tienes. Eh, sus influencias, digamos, son clásicas, las llevan a dar a sus canciones un toque de de class o incluso cuando comenzó en su primera época Herchainak Y pues eh, decirte que al chat Han llegado a convencernos de este que eh, sonó Lo que es el sencillo presentación Para este y su primer larga duración El tema Música Sañetán Ya para la semana que viene tendré ya el disco completo Así que la semana que viene Escucharemos... Varios temas de este primer larga duración Lo dicho, nos quedamos con Alchatu, nos quedamos con Música Seinetan, sencillo presentación Recuerda, mañana viernes a las 8 de la tarde estarán en Sangosa Estarán en Sanguesa dentro de las Fiestas presentando este su Primer larga duración, con ello nos quedamos Y de ahí nos vamos al recuerdo Ya que nos vamos a ir con una banda Que sacó 4 discos al mercado Son Asgard, les va El heavy metal y hoy vamos A recordarles, pero antes nos quedamos con ellos Nos quedamos con chatú Muzika gabea, musika bizitza, musika zainetan, musika zainetan. Jaizitza ta, mushika zaneta Muzika bizunda Muzika zaneta Muzika Euskal Música te Euskal Música te lleva al pasado con Euskal Música de un disco del recuerdo Primeros compases de uno de los temas incluidos dentro del primer larga duración para esta banda Donos Tierra para esta banda del barrio de Añorga para Asgar. Una formación que ha editado cuatro trabajos discográficos, el primero en 1999 Heinko en un año más tarde en el 2000 llegaría Etorkizunaren Sustraya, en el 2002 llegaría Hiru y en el 2005 el último Garrasia. Una banda que ha estado compuesto por Asier Envila a la voz y a los teclados, por Unai Zabal a la guitarra, por Ander Cañas a la otra guitarra, por Giosi Perurena al bajo y hubo cambios en la batería. Hasta el 2004 estaba Iván Fernández y para el último trabajo llegaría Unai Corral. Hoy aquí en Euskal Música en el primer programa vamos a dedicar... Este espacio dedicado al recuerdo a esta banda de Añorga a Asgar, centrándonos en los dos primeros trabajos discográficos, en el del año 1999, Haingoen Egoitza y en el del 2000, Torquis Unaren Sus Traya. Escucharemos dos temas de cada uno de los discos. Pero antes, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria musical de la banda, la banda Asgard de Donostia, del barrio de Añorgan, que nació allá por el año 1997. Estos cinco jóvenes fueron los que iniciaron la andadura de Asgard. Ander Cañas a la guitarra, Unai Zabal a la guitarra, Josiper Uren al bajo, Iván Fernández a la batería y Asier Envil a las voces. Una vez reunidos, unos cuantos temas propios en decidieron autoproducir la maqueta y para ello acudieron a Rock Studios de Bilbao entre junio y julio de 1999. Carlos Creator, el técnico y productor, junto a la banda editaron Heincoin e Golcha, un trabajo lleno de ilusión y, por supuesto, como puedes comprobar, lleno de heavy metal. Con esta maqueta pues les abrió la posibilidad de participar en varios concursos musicales tales como Voces a Escena en el cual consiguieron llegar a la final y fue retransmitida para toda Euskal Herria por Euskal Televista por su primer canal y a su vez presentaron la maqueta euskadi y Castea para participar en su concurso de maquetas. Así consiguieron no solo el premio que otorga el público sino también expandir su música a todos los rincones de Euskal Herria. Los resultados eran más que favorables y viendo esto decidieron llamar a la puerta de distintas discográficas. y IZ fue la que más fuerte apostó por la banda y decidió remasterizar Heincoin Egocha en los estudios IZ de Armasa, presentándolo más tarde como primer disco de Asgard. El debut fue inmejorable, no pararon de dar bolos y de sonar en la radio Pero, a decir verdad, el disco pues quedaba un poquito escaso Ya que solo disponía de 7 temas Por esa razón, eh, pues eh, pronto se pusieron a grabar un segundo disco Etorki Sunar en Sustraya Dicho disco fue grabado también en los estudios IZ en octubre del 2000 Con Carlos Creator en las labores de producción y en las eh, labores de mezclas del disco Música Esto supuso pues el momento más activo del grupo, llegando a dar más de 60 conciertos entre los años 2000 y 2001 tampoco, pues pasaron desapercibidos entre los medios de comunicación y esto se reflejó en 2001 al obtener el premio al grupo revelación que otorga la emisora Euskadi Gaztea. En 2002 y con el tercer disco en mente decidieron incrementar el compromiso para con la música, por ello cambiaron de sello discográfico y firmaron con GOR. También llegaron a un acuerdo con Machicha para el tema de Manager con idea de ampliar los horizontes de la banda. Después de un duro de trabajo de local y con los temas bien estudiados, grabaron el tercer disco llamado Simplemente Iru. Este fue grabado en septiembre del 2002 en el estudio Sonido 21 que tienen en Esparza de Galar por los hermanos San Martín. El resultado pues fue más que satisfactorio, aunque se reflejó más en las ventas que en las contrataciones para dar bolos. A raíz de esto, pues el grupo se tomó un tiempo a modo de reflexión y asimilación. Y después del verano del 2004, Iván batería abandonó el grupo y se sumió a asgar una y Corral, ex Utikan. Esto pues aportó al grupo nuevas ideas y ritmos diferentes con los que jugar. Los siguientes meses fueron de mucho trabajo y creación De aquí nacieron los mejores y más currados temas de asgar En agosto-septiembre del 2005 Volvieron a Sonido 21 conscientes De que los hermanos San Martín eran los más apropiados Para producir este cuarto disco El camino no fue nada fácil Ya que no llegaron a un punto de encuentro con GOR Y decidieron editar el disco en una coproducción Con el sello EDG Music Que desde un principio ofreció todo su interés Por este trabajo El resultado, el trabajo más completo de Asgard Cuarto disco 2005 Garrasia Pues hasta aquí la trayectoria musical de esta banda De Asgard, cuatro discos en el mercado Varios cambios en la formación Más concretamente batería Y pues la banda, lo dicho, que comenzó en el año 1997 Y en el año 1999 llegaría su maqueta Jaén Coen Egocha Que como te comentaba anteriormente Un poquito más tarde La pues eh, llevaron a los estudios que tiene Carlos Crator Técnico y productor Para pues con la banda editar Este, su primer larga duración Que contenía siete temas Vamos a escuchar si te parece Dos temas del primer disco Nos vamos a ir hasta el segundo corte Para saborear el tema Ekaicha Y nos iremos con el séptimo corte Para... Disfrutar del tema Acheri, así que Nos quedamos con el recuerdo de esta banda De Añorga, nos quedamos con el recuerdo De la banda Asgard iba comprobar con esos temas Ekaicha Yacheri que la banda de Añorga la banda Asgar comenzó ya con mucha fuerza con su primer trabajo discográfico Hainko en Egoicha Ahora nos centramos en el segundo trabajo discográfico, esto que está sonando de fondo, es uno de los temas incluidos dentro de él, el tema titulado Meategui Belcha, dentro de ese álbum Etor Kitsunaren Sustraya, que salió justamente un año después de publicar su primer trabajo discográfico en formato CD, ya que en el año 1997 lo editaron en formato maqueta. Nos vamos a quedar eh, disfrutando dos de los temas El tema que da título al grupo Asgard Y el tema Ipar Aisea Dos de los temas incluidos, lo dicho Dentro de ese segundo trabajo discográfico Etor Kishunaren Sustraia Te recuerdo la discográfica Jaen Koyne 1999 Un año más tarde, Etor Kishunaren Sustraia En el 2002 llegaría Iru Y en el 2005 para despedirse La banda de Añorga editaría el álbum titulado más concretamente Garracia, que como te comentaba cuando hablábamos un poquito de la historia de la banda, ha sido el disco más completo, el disco más cañero que han editado la banda en toda su trayectoria musical Pues hasta aquí el repaso que hemos dado la banda de Añorga Asgar en este primer programa de Euskal Música. Hemos querido, bueno, pues eh, irnos un poquito al pasado con esta banda, lo dicho, del barrio de Añorga, del barrio Donostierra. Una banda que comenzó en el año 1997 y como te comentaba anteriormente, en el año 2005 se despedía con ese álbum titulado Garrásica. Nos vamos a quedar con dos de los temas. Nos vamos a quedar con el tema que ha titulado el grupo Asgar y con el tema titulado I Paraísea dentro de este segundo álbum, Etor Kishunarén. Sustra ya! euscar música barra baja, acercándonos eh, peligrosamente al punto de las 7 y media de la tarde en este jueves 12 de septiembre del 2013 Ya sabes que busca Música, como has podido comprobar, en esta hora y media tiene nuevo horario. Así que vamos a estar contigo de 6 a 7 y media de la tarde. Cada jueves compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy hemos escuchado a Jare, hemos escuchado a Ecian, hemos escuchado a Neques, hemos escuchado a Fermín Bruta y hemos escuchado a Brigada Improductiva. Os hemos dado la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana. Y nos hemos ido al recuerdo esta vez con una banda que nos llega desde Añorga, Áscar. Que publicaron cuatro trabajos discográficos desde el año 1999 hasta el 2005. Y ahora sí que sí, te decimos adiós, gracias Escarri Casco por haber estado con nosotros Y nos el próximo jueves, eso sí, que adelanto, mañana vuelve Berriozarin Session Me ha comentado Álvaro Dj que va a ser la bomba Y que cambia, ahora se llama se llamará Mejor dicho, Berriozar está De fiesta, y recuerda que si estás En fin de semana, pasar buen fin de semana Y recordarte que la redifusión es Entre las 6 y las 7 y media De la tarde, tanto el sábado Como el domingo, así que nada a Pasar eh, buena semana Y nos escuchamos el próximo jueves Aquí en el 10.8 En Euskal Musical